Nuestra comunicación es con la abogada Andrea Reyle, con ella hemos estado conversando otros temas vinculados a la cuestión ambiental allí en la provincia de Areuquén y también a eh, reclamos de distintas comunidades respecto de construcción de represas y otras cosas. Eh, Andrea ahora es la abogada de la familia de Elías Garay, el joven asesinado de... ...la tarde del 21 de noviembre... ...domingo 21 de noviembre... ...allí en Cuesta del Ternero... ¿no? ...en la comunidad de Kenquentreu... ...y nos interesa mucho conversar con ella... ...para saber cómo va esta causa... no, ...cómo, cómo está investigando la justicia... ...la policía uh -huh. y todo esto... ...Andrea, cómo te va, buenos días... gusto saludarte... y Ara Candia y Abner Lobos... ...aquí en Radio Encuentro de Viedma... ...cómo estás, qué tal... Hola, qué tal, muy buenos días... ...buenos días a la audiencia... Primero, una, una corrección, disculpe. A ver, ¿cómo no? Yo no, no soy la abogada de la familia de Elías Garay, soy la abogada patrocinante de Gonzalo Cabrera. Ah, de Gonzalo Cabrera, que ah. es, claro. El, que es, quien resultó gravemente herido uh -huh. eh, en el mismo suceso. Digamos. Perfecto. bueno. le mataron a Elías uh -huh. y hirieron eh, gravemente a Gonzalo. Eh, yo tengo la querella por la... Eh, por las lesiones graves a Gonzalo perfecto sí. perfecto. Andrea, eh, contanos eh, hay algunas cosas que ya sabemos ¿no? eh, que han trascendido públicamente el reconocimiento de estas dos personas de que efectivamente ingresaron al lugar de que fueron admitidos por la policía de que seguramente dejaron allí sus identificaciones eh, sabemos de un dron sabemos de varias cosas ¿Qué es lo que vos lo podés contar en general que, que no haya trascendido y que sea importante como para empezar a conversar en esta mañana? Y lo que pasa es que en realidad todo surgió, eh, muchas de las cosas surgieron, o sea, en la audiencia, en la, audiencia, en la, audiencia en la audiencia de la de cargos se hizo el viernes, se fue larísima, duró tres horas, este... Digo, para lo que son habitualmente las formulaciones de cargo. Sí. Eh, y la verdad es que, o sea, todo lo que relatan, excepto la forma en que se llevó a cabo el hecho, eh, es así. Ellos tenían un permiso para ingresar. Eh, eh, fueron eh, Ingresaban porque iban a, a ese lugar a... A, a sacar la madera uh -huh. o tengan un permiso para eso. Ingresaron con esa excusa porque después nadie puede ingresar. Eh, son trabajadores de roco, que es el denunciante en el deazo de usurpación. Por eso nosotros eh, seguimos mucho esa esa línea, ¿no? O sea, son gente sin recursos económicos. Por ahí la prensa dice empresarios. No son empresarios, son empleados rurales, Ajá. gente con poco un eh, poco eh, recursos económicos o sea fíjense el auto en el que se manejaban 12, el de los no un Fiat Uno. Va, Fiat Uno Fiat Uno o Fiat Una no no lo recuerdo bien ajá. pero pero digo un auto muy muy viejo claro, muy, claro. este no no no es que hay que desinstalar la idea de, de empresarios, porque no es que eran empresarios ajá eh, esta es una muy buena aclaración este, esta ¿eh? Porque... Sí, es gente muy acostumbrada a, a cuestiones, eh, a arreglar las cosas eh, bastante superficialmente, porque, digo, habían como creado una empresa forestal que eso lo puede hacer cualquiera, y ellos mismos eran los trabajadores de la misma SRL. Una cosa muy ficticia. Por eso digo, gente muy acostumbrada a, a cuestiones... Eh, eh, así muy muy arregladas muy superficialmente uh -huh. ellos mismos reconocen ser trabajadores de de de roco eh, y es más eh, hay otros testimonios eh, sobre todo eh, de, gente de ahí que decían que sí que fue iban con roco adentro al gresario ¿no? uh -huh. entonces hay una vinculación directa y eh, qué le puedo decir que no se sepa uh -huh. eh, muy poco porque ya le digo todos en la audiencia sí, lo que sí, ocurre eh, es que el, el día de ayer por la tarde bueno las personas estas están detenidas en sí. eh, bueno en posición de servicio penitenciario este y en el día de ayer recibimos una una solicitud de audiencia en el de ajo de usurpación donde va a ejercer defensa en donde el 16 de, de diciembre perdón, ...nos pretenden pedir el desalojo... Digo, ...la misma persona... ...que denunció... Eh, ...que sería el, el patrón... ...digamos de estos dos que mataron a... ...a Elías y gravemente a Gonzalo... ...ahora pretende llevar el desalojo... Es una, Ajá. ...una oficina bastante... Eh, ...bastante... Eh, ...agresiva digamos... no, ...en el sentido... ...por la manera de Este, dado de que los hechos que han sucedido también, no un homicidio es muchísimo más importante que lo que puede estar planteando eh, alguien que ni siquiera es secretario de este lugar. Ajá. Esto lo está pidiendo Rocco ¿con directamente el empresario? Sí, sí, sí. lo pide Rocco lo pide la querella, la, que, la querella es Rocco en el bajo de su pasión. Está. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que el mismo abogado de Rocó, Quezada, López Quezada es el mismo abogado de uno el defensor de uno de los asesinos. Ajá. Y, pues y a propósito está a Claro, casas. sí, no, no, y además tiene sustancias políticas también a ver si se, se le podría interpretar políticamente porque el otro abogado Estanislao Casaus es eh, es un dirigente del justicialismo de Bariloche, apoderado del PJ, integra el tribunal contralor de Bariloche y fue precandidato a diputado frente de todo. Digo el otro el otro abogado de los asesinos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo, eh, la verdad es que creo que esto está eh, atravesado por por muchas eh, por muchas circunstancias y hay que hacer muchas lecturas. ¿sí? sí, evidentemente es un caso muy político. Evidentemente hay posiciones que tomar uh -huh. y creo que bueno, o sea, yo um, eh, El ejercicio de, de, de la profesión, más en el derecho penal y cuando uno hace de defensa. Eh, yo, por ejemplo, hago la defensa en muchos casos y digo, bueno, todo el mundo tiene derecho a defensa, ¿no? Solo que hay casos que yo no defendería, que los defendería a otros. Claro. Eh, creo que uno, eh, por ejemplo, yo en este caso jamás defendería a un homicida de una... De un, es de una comunidad indígena porque me parece que está atravesado por otros componentes. Claro. Es un homicidio claro. común, es un homicidio de odio, es un homicidio racial, es un homicidio con un montón de de cuestiones que se le van agregando. que No es un simple homicidio en sí o algo que se puede dar en determinadas circunstancias. Uh -huh. eh, creo que el colega o la colega que Luisa llevará adelante ciertas defensas. Eh, también está sentado en posicionamiento, y, e incluso los que decidimos llevarse a Pastorella o no, también sentamos posicion posicionamiento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. Pero bueno, más allá de, de, la, de la cuestión política, yo en realidad no me quiero meter porque trato de expresar el Derecho, Eh, digo la, la vinculación que existe entre la causa de usurpación y la causa de homicidio y lesiones es muy grave sobre todo teniendo en cuenta que quien eh, pretende llevar adelante un desalojo una comunidad que siempre se pacífica a la que le mataron un integrante es el mismo abogado que está defendiendo los de uh -huh. so, eso que es bastante claro cómo se encuentra de estado de salud gonzalo ahora? Gonzalo se está recuperando, por suerte, y estamos muy contentos por eso. Eh, sigue internado, eh, está cuidado, cuidado por, por su pueblo. Y también tiene eh, tiene custodia, porque, sí. bueno, eh, la verdad es que fue bastante violento todo, eh, pero está está recuperándose muy bien. Uh -huh. Está. Eh... De, de todo lo que sabemos, de todo lo que sabemos ahí adentro, como por ejemplo, bueno, esta explicación de que fue un forcejeo y que a partir del forcejeo habrían asesinado un joven y habían herido al otro... No, pero eso eh, eso es el relato... Por supuesto. Que lo, eh. no, no. lo que usted dice, lo que sabemos, en realidad lo único que es eso es el relato de... Los acusados. Exactamente. Hay que tener en cuenta que los acusados, cualquier persona cuando es acusado de un delito, tiene un derecho constitucional, No tiene obligación de decir la verdad. Exacto. No tiene la obligación de incriminarse. No tiene la obligación. No es como un testigo que lo que dice es verdad. Uh -huh. Y si no es verdad, es el de, el de, se le puede hacer una causa. El imputado cuando habla puede decir lo que quiera uh -huh. eso no significa que sea verdad no, no, para nada. para nada no, no, pero no lo quería presentar no, no, lo quería uh -huh. presentar porque usted no me alcanzó a dejar de, de, de, de terminar yo, yo, yo, yo <risa> no iba a decir que se contradice con la versión no que, que, que conocemos de parte de la comunidad y de los testigos eso es lo que yo quería completar de decir antes de que usted me, <risa> perdón, me, me hiciera perdón, la interrupción Eh, no, eh, le quería, quería consultar también por otras cosas relacionadas con el tema, por ejemplo ¿cómo es posible que hayan entrado dos personas armadas adentro? la policía, porque dicen bueno, nos presentamos la policía, la policía no, no les preguntó ¿llevan armas o cosas por el estilo? Uh -huh. eh, ¿es posible que esto ocurra? ¿esto está registrado de que llevaban armas por ejemplo en el informe de la policía? no, que está registrado no está eh, si sí está registrado el ingreso de ellos y no la salida uh -huh. este... ¿Cómo es posible, supongo, o sea, la verdad es que la, la... no lo han dicho y la policía tampoco pregunta, porque en teoría no debería llevar arma. Claro. claro. No, no es un lugar, o sea, si usted va a, a cortar pinos a necesitar madera, no debería ir con arma. Uh -huh. Claro. O sea, es más, yo en la audiencia le pregunté a uno de ellos, el que reconoce llevar un arma, bueno, su arma, ¿está registrada su nombre? No a nombre de quien está registrado uh -huh. no, no sé, de mi papá que se lleva a registrar registrado a nombre de su papá no, bueno usted tiene permiso para portar un arma no, entonces uh -huh. digo estamos en presencia de un sujeto que no tendría nunca claro. que haber tenido siquiera no tiene permiso de de de arma ni siquiera de transportar bueno, digo, el, el tema de las armas llega otro tipo de uh -huh. de, de, de uh -huh. complejidades, pero digo Él no tenía ni siquiera registrado una arma. Uh -huh. entonces tampoco eh, es que la policía no es que a cada uno que pasa pregunte, que tiene un arma no tiene más no no debería tener uh -huh. claro. y si tuviera y estuviera legalizado la tendría que declarar un niño claro uh -huh. Y mire, yo llevo una arma pero la llevo para tal cosa Ajá. ellos dijeron para cazar, a las tres de la tarea de no claro. No, no, claro. para cazar a las tres de la cara Claro, y el tema del dron, por sí, ejemplo, también. Sí, de los drones, sí. tal cual. Iba, iba a ser la misma pregunta: ¿Qué se sabe sobre eso? Si se pudieron encontrar, si tienen alguna prueba respecto a, a los drone? drones. El dron no se pudo no se pudo encontrar eh, al que del arma, este, pero eh, no, no se pudo encontrar porque ese día había mucho viento Ajá. y mucho viento, y entonces el, el viento tiró el dron, eso es lo que. La explicación técnica que dan sí. y bueno cuando fueron a buscarlo no no se encontró uh -huh. y uh -huh. se encuentre más adelante no y, y se dio una bien. explicación de por qué estaba sobrevolando un dron minutos antes de que sucediera todo lo que sucedió después el dron eh, sobrevolaba siempre Ajá. bien eh, no no era no fue que ese día específicamente Ajá. Uh -huh. Uh -huh. bueno eh, se puso a, a sino que sobrevolaba siempre o, o no sé si siempre pero habitualmente uh -huh. eh, digo era era eh, era factible que, que ah. sobrevolara ahora lo raro lo raro eh, doctora es que el, el dron no aparezca porque me imagino que después los integrantes de la comunidad que están muy interesados en que el dron aparezca porque dicen sí ahí sí, podría sí por haber nosotros pantograma. o sea sí el dron se lo han llevado ese Claro. Ah, a, a eso es sí. lo que quería. Claro, sí, no, no sí, existe sí, la posibilidad no, no de que se vaya, porque de que, que se lo hayan llevado hemos... los propios asesinos. Y eso yo no se lo puedo decir, yo creo que sí, pero, pero existe no, la posibilidad. No se lo puedo decir porque la verdad es que es algo que no lo sé. Mm. Eh, lo que sí sé es que la comunidad no lo tiene, que, o sea, que se ha tratado de encontrar y no no está. Eso sí lo puedo decir, pero pero quién se lo llevó, no mm. sé. Porque acá la otra la otra cosa rara del tema es que dicen que en uno de los se escucharon las detonaciones de las armas eh, antes ya habían visto a través del dron que era un auto rojo o sea sabían lo, la policía sabía perfectamente lo que estaba pasando adentro y sin embargo y a pesar de todo de haber escuchado esos disparos los tipos escapan del lugar y se van hasta se van lejos o sea se van por la ruta no sé por dónde pero salen del lugar sin que la policía tome ninguna medida esto es tremendo ya hasta se puede hablar digo yo no Eh, se podría hablar de que en esto hay encubrimiento también de la policía mire no yo por ahora me interesa eh, entender y, y encontrar la vinculación directa con de todos los que hayan o ideado o participado en el homicidio está bien eh, lo demás por ahora yo no se lo puedo ni Está bien. Sí, ni, ni afirmar ni, ni decir lo que no ni eh, la verdad es que no eso creo que todavía hay cinco meses de investigación uh -huh. eh, y, y es difícil lo que sí me gustaría para que ustedes sepan cómo es es, es montaña sí, es claro. todo camino de ripio uh -huh. eh, y tener eh, dos salidas Eh, desde el maiten hasta el bolsón hasta la salida del bolsón son 46 kilómetros usted solo puede subir por un lado y bajar por ese lado o por el maiten o usted baja por el maiten o baja por el bolsón, uh -huh. no hay otra ¿sí? claro. eh, eh, esta, estas personas subieron por bolsón, pasaron los dos retenes y bajaron por maiten y ahí es donde se van de la jurisdicción claro que creo que eso agrava muchísimo porque ellos se fueron huyendo de la jurisdicción uh -huh. o sea eso es el un adelanto el tema es que huyen pasando por retenes retenes que ya habían escuchado los disparos y que sabían no, lo que había ocurrido ¿no? no porque ellos no no huyen por el bolson ah, ah, huye huyen otro lado. por el retén de Chubut que en ese momento no está es, eso sí Ajá, bueno o, o Chubut o por ahí o, uh -huh. o no, la verdad es que no, no en ese momento no estaba, uh -huh. ese Ellos está, Ellos huyen por el otro lado, no vuelven a pasar por el mismo lugar. Uh -huh. y, y, y tiene un, eh, tiene un, un, un camino, digamos, uh -huh. hasta llegar allá. Es, eh. uh -huh. es, es todo campo. aparte de esto, bueno, lo que nosotros ahora estamos pidiendo mucho es que se salten esos reto porque la, la situación de inseguridad sigue estando tal Eh, cualquiera que tenga un permiso que pueda ingresar, ingresa, y ellos están eh, aislados, o sea, no pasa nadie por ahí, uh -huh. solo tienen, están quien, tienen permiso. Claro. En cambio, si pudiera pasar toda la gente, o sea, habría más circulación de gente, y eso también hace a la seguridad de las personas. Uh -huh. Pero bueno, hay una una posición muy rígida ahí por parte del juez de no querer sacar el retene, eh no entendemos la lógica, pero bueno, hemos pedido un montón de audiencias, hemos pedido misa de diálogo, hemos eh, dispuesto eh, la charla todo el tiempo, desde el minuto uno, eh, muchas veces hemos estado a, a nada de acordar, ya casi acordados y, y el denunciante tiene una postura muy rígida y cambiante, pero también creemos que en este caso ya eh, como el denunciante no es el propietario de la tierra creemos que sería bueno instar a la provincia a, al diálogo claro. este, y a poder solucionarlo de forma eh, pacífica porque evidentemente el denunciante el, el denunciante el, el pretensoso eh, tenedor de esa tierra que es roco uh -huh. eh, ha demostrado ser una persona violenta, incapaz de llegar al diálogo. Este, por eso, oja, le pedimos también a la provincia que, que, bueno, que tome parte en esto, ¿no? Y y que nos estemos a dialogar, que la comunidad siempre ha sido pacífica, claro. no ha habido un solo policía herido por parte de la comunidad. Lo, la, los problemas que han habido con relación a, a cuestiones así un poco más Subidas de tono, si se quiere, para con la policía y demás han sido por parte de otras personas, pero no de la comunidad de Quinte este Entonces, bueno, pedimos que, que creo que están dadas las condiciones para que si, si ocurre un Roto, quien resulta ser una persona extremadamente violenta y racista eh, no se puede sentar a dialogar. Bueno, que se siente en la provincia. Mm podamos resolver esto lo más pacíficamente posible. Claro, porque en realidad el tema es con la provincia, ¿no? Con Rocu, que tenía un permiso solamente para forestar ahí, ¿no? Sí, está clarísimo Claro, eso, pero ¿no? él se basa... Lo que pasa es que, bueno, acá tengo el, el... el código penal protege no solo la propiedad con la propiedad, sino eh, la tenencia. Ajá. Lo que nosotros decimos es tampoco tener la tenencia, porque él no vive ahí. Es más, ni siquiera vive en Río Negro, vive en una localidad lindera de de ocho. Ajá. ni siquiera ciudadano rendidos, pero este, esto en las cuestiones de hecho, digo, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, sí, así está la queremos ensalillado la pacificación de la situación. Está bien, esa, esa es la salida, obviamente la que están reclamando también eh, las comunidades. Sí. Eh, otra duda que tenemos, eh, doctora, tiene que ver con eh, Eh, con el hecho de si los eh, policías que están en ese lugar están obligados o no a utilizar esos chalecos con body cam, que le llaman esas cámaras que van que, que van en los chalecos Quedan mismos, los chalecos. Eh, eh, eh, ¿no están obligados a hacerlo? ¿No sería un registro más si existiera? Eh, ¿Cómo es la cosa ahí? Yo la verdad que eso no se lo podría informar porque eso corresponde a la espera de Eh El ejecutivo supongo y toda la la cuestión de cómo se maneja la policía y los eh, la la las cuestiones internas la normativa interna que yo la verdad desconozco uh -huh. eh, nosotros no estamos informados de cómo la policía tiene o me tiene que llevar adelante el el, el retén, digamos uh -huh. nosotros sabemos por la orden judicial es que no se ingrese personas. A, a por el ni, ni personas, ni alimentos ni comida, ni, no, perdón ni alimentos, uh -huh. eh, agribos y demás. esa es la orden judicial. Uh -huh. Cómo la policía instrumenta esa orden eh, corresponde a otra espera, digamos, no a la jurisdiccional uh -huh. entonces nosotros no, no sabemos cómo la policía instrumenta eso uh -huh. está, eh, por lo que vemos doctor hay dos causas acá, ahora entendemos bien el asunto Una es Ajá. por el, el homicidio y por el, el, bueno, el, el hecho de haber herido a, a este joven al que usted representa, ocurrido el 21 sí. de noviembre, y la otra sí. causa es por la denuncia de Rocco por usurpación, ¿no? Claro. Eh, ¿Usted está claro. en las dos causas como abogada? En las dos causas. Ajá. En la causa de usurpación, que es la primera, ¿Sí? soy la defensora de la LOSC en que entró. Perfecto. Uh -huh. Y en la causa del homicidio y lesiones soy eh, querella por parte de Gonzalo que es integrante de los que encontré. bien Ajá. doctora por último por lo menos de mi parte ha habido un par de de sentencias últimamente importantes eh, que tienen que ver con con la comunidad una varuleo bueno, creo que es una y no recuerdo cuál es la otra sí importantes en el sentido de reconocer los relevamientos del INAI, por ejemplo, inclusive en una de las causas una causa se quedó eh, sin sin denuncia fiscal, no, sin sin la acusación fiscal eh, en beneficio o reconociendo en este caso, la propiedad ancestral de los pueblos originarios y, e invocando el artículo 75 de la Constitución Nacional. Eh, ¿Estas causas, digo, eh, coayuvan, eh, coayudan, este, se suman, ayudan en, en la causa que usted lleva adelante, las dos causas? Sí, por supuesto. O sea, creo que tenemos que a a que, a que haya una resolución del conflicto pacífica que se le reconozcan finalmente los derechos a las comunidades indígenas este, y por supuesto que cada una de estas batallas judiciales que se va ganando a favor de las comunidades va afianzando un derecho eh, que, que va marcando un camino, ¿no? Uh -huh. muy importante. Bueno, eh, gracias por la comunicación y seguiremos en contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos a su disposición. Gracias, muy que amable. tenga buen día. Así comenzamos con la doctora Andrea Reile, abogada de la familia del joven que resultó herido, vamos a aclarar Así esto. Es. ¿no? Ella ella se, se calificó como abogada patrocinante de Gonzalo Cabrera, por un lado, y después defensora de la causa de usurpación de la Love Can Come Exactamente, son las dos causas ¿no? que están es. ahí.